en todas las cosas que pasaron respecto de los libros nomás eh, este tiempo y la verdad que hay un montón, de, hay un proyecto de bajar la ley de, de defensa de la actividad librera que es muy complicado para nosotras, especialmente las librerías chicas eh, y bueno, la baja de actividad que es lo que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco hablar solo de eso porque la verdad es que justo la próxima semana empieza la Feria del Libro eh, acá en, en Capital y es un momento muy especial para las editoriales porque sacan cosas increíbles, entonces hay un montón de libros para recomendar eh, y pienso que todos, bueno, no sé, todos estamos rebuscando, rebuscándonos de todas las maneras para hacernos de libros o de lo que sea que queramos. Que eh, y bueno, voy a recomendar libros. También están las bibliotecas, seguimos cumpliendo años y hay un montón de promociones bancarias también en todas las librerías eh, que uno puede aprovechar tomamos acá en librería estamos no sé hay hay hay promociones por ejemplo que son con reintegro semanal y vamos dividiendo los pagos bueno buscando la como todo el mundo sí una una apuesta a seguir y eh... En eso no en la posibilidad de acceder a un libro y que también es un refugio no y me parecía que estaba bueno en esto de recuperar la columna literaria y sobre todo de recomendaciones para a ver cuáles pueden ser los refugios que nos recomiende cariime para sumergirnos en este en estos tiempos y, y bueno y hablando de eso les quería contar que salió un libro de villala catter Eh, que es una escritora que norteamericana eh, de la que hablamos el año pasado porque hay un libro que sacó mar dulce que me parece que se llama la belleza de aquellos años algo así está traducido que es muy hermoso y ahora está acá sacó la editorial Monte Her hermosoo un, un libro que se llama el arte de la ficción son unos ensayos sobre escritura que a toda la gente que escribe se los recomiendo muchísimo porque ella eh, es más o menos de principio de siglo de, de siglo 20 y bueno, le, le corregía los textos a Capote a Truman Capote tenía Pogner la admiraba un montón es, acá es bastante desconocida pero la tiene re clara en términos de la escritura, y me gustó un ensayo, bueno, todo, me lo estoy subrayo todo el tiempo este libro, la verdad que es muy interesante, eh, pero me gustó esta parte, para empezar la columna, que eh, que dice así, si una columna, estían bien. Las catástrofes con el color y la forma para satisfacer algo que no tenía relación alguna con la comida y el refugio. Las artes tienen un linaje propio. No nacieron de la necesidad de mejorar el abastecimiento de alimento o de garantizar la seguridad de la tribu, sino de una inclinación insondable hacia aquello que hay de insondable en el hombre. Bueno, es muy eh es polémico si, si el arte, la relación del arte con el dinero, pero me parece interesante pensar, o por lo menos hoy, eh, en qué libros funcionan también como como un escape o, o una escape hacia lo profundo eh, del ser humano. Eh, y en el sentido del escape profundo, quería recomendar y eh, un libro de César González que se llama el niño resentido eh, no sé si vos lo conocs Pablo a César González sí y lo leí al libro el año me lo me lo devoré es como un thriller. Ah, ¿y lo que es? Es muy lindo ese libro. ¿Lo podemos lindo. recomendar es conjuntamente? Un, eh, totalmente. No, no sé si la palabra es linda porque es una crudeza absoluta, pero está escrito de una forma que es, eh, es eso, es una, una, una serie de increíble. Sí, es adictivo. No, no lo podés dejar. Eh, y además es eh, es externadamente sincero y pro y profundo y complicado diste como que uno no puede juzgar ni sentir odio ni ni totalmente amor por ningún personaje eh, que también es un poco algo que me pasó con un libro que está muy ahora en la boca de todos que se llama llama la llamada de Leila Guerriero que eh, que uy no sé esas como que la sensación que me dio es que la pasas muy mal leyendo ese libro, pero a la vez no podés parar de leerlo. ella es una gran escritora y a la vez me dio que querés salvar a, a, a los personajes, pero también decís qué gente chota incluso a ella misma como que hay algo de la contradicción humana y operando muy fuerte. Sí, ese no eh, no lo leí, sí el otro día he escuchado unos fragmentos de una entrevista que le hacían a, a Silvia, la protagonista de, del, del libro, eh, Nada, ¿no? Como trae también un montón de, de discusiones alrededor de, de la dictadura, discusiones que también se, son importantes recuperar eh, de, de, bueno, cuáles son lo, los la, los matices a la hora de, de leer la dictadura. Me parece que le da eh, eso, sin haberlo leído, solo escuchando la, la historia de Silvia, le da como una profundidad a la hora sí. de, de recuperar eh, históricamente esos años, eh, que si no queda todo muy estático la forma de, de recuperar la memoria, parece que es fundamental en estos sí, momentos. Sí, abre un montón de discusiones, un montón, porque ella, bueno, para quienes no sepan, Silvia Lavairú, creo que se, se se dice así su nombre, eh, o Lavairú, no me acuerdo, era eh, una militante que fue eh, secuestrada y violada y era de esas personas a las que los militares sacaban como de fiesta unas historias terribles, y Leila Guerrero le pregunta tipo detalles, cosa que la verdad es que nunca leía este nivel de detalle en ningún libro sobre la dictadura, como terrible. Eh, y después la sueltan medio rápidamente, y eso hace que la acusen de de haber colaborado entonces se le cierra el mundo por afuera por adentro como muy, muy terrible realmente y pero ella como que tiene una actitud bastante vital sobre todas las cosas eh, y, y a la vez un poco frívola no sé es muy difícil de juzgar la verdad eh, bueno viendo a algo eh, eh, un poco más luminoso tipo sí, que estábamos buscando Esta... refugio frente a la oscuridad de estos estos tiempos y nos Escaparse, fuimos al niño resentido ¿no? que te mete en una vorágine de cómo sobrevivir en, en el oeste del conurbano y la llamada que nos nos lleva a la esma ¿cómo salimos de la oscuridad Karimé? Sí <risa> bueno compasión está el libro pasiones de maría felicitas Jaime de editorial de Parado, eh, que de ella ya habíamos recomendado otra novela que se llama Cris y Cris, una escritora argentina exiliada en España, eh, que publicó solo allá, y sus novelas son amor lésbico, eh, locura, además son reinteresantes, eh, la, la pasas bien leyéndolas, Eh, les voy a leer lo que dice la, la protagonista. No me acuesto con alguien por deporte, me acuesto por pasión. Lo que pasa es que mis pasiones son sinceras, reales, apasionadas, pero son eso, pasiones, intensas pasiones. Ella es eh, una creativa publicitaria y vive o sea, como que la novela se divide en su trabajo que ella se sueña se sueña las campañas publicitarias tiene como un superpoder ahí que se sueña lo que el cliente necesita y a la vez vive en lesbianópolis eh, que es como un grupo de de amigas tortas hermosas entonces, lo súper recomiendo y siguiendo con esta onda de literatura más queer Quiero comentar un editorial eh, que la acabo de conocer que se llama Ojo de Loca. Yo de la editorial quiero leer todo, la verdad, pero solo leí La Cacupé, de Facundo Jiménez. No saben lo que son los libros, son chiquitos, son hermosos, eh, las tapas son bellísimas. Y son eh, La Cacupé es una historia de sexo, es muy porno. De hecho quería pensé en arrancar con este libro la columna porque eh, comienza en un en glory en un glory hall eh, en un baño en el que el protagonista el narrador se enamora de un chabón y Bueno, no voy a leer el inicio porque realmente es muy pornográfico. Pero lo Estamos, recontra, estamos dentro porque estamos dentro del horario protección al menor, ¿decís todavía? ¿Qué? Por, lo, no ¿Por el leemos? horario sí, decía, por eso. Ay, no me hago tanto lío, pero es absolutamente pornográfico. Mira, les leo la primera frase. El mundo está dividido en dos grandes grupos. Hay gente que garcha como los dioses y hay gente que no. Wally me garchó como el dios negro que es. Estaba en la cabina de al lado. Bueno, y ahí empieza a contar el garcho. Eh, nada, hallar, felicidad, a... amor, todo. toda es editorial, la recomiendo. Entré ahí a la página de la editorial. Se, se ven muy lindos, de verdad. Eh, que entre Estoy ahora entrando a la página de la editorial, que se ve muy lindo esto que decías del formato pequeños y lindas tapas y en, ahí rápidamente en la descripción de Cacupé me gusta en un momento lo nombra a, al bombero es como que viene ahí recuperando mitología guaraní y, y disidencia sí, sí, sí hacen un trabajo excelente Bueno, y ¿puedo recomendar dos últimos? Así medio a la, para, a la cor pasada Cortitos dos últimos y, y ya nos tenemos que ir Bueno, hay dos novelas, Tro Troika de Isabel Zapata, de Rosa Eisberg, y Canción Dulce de Leila Slimani, de Cabaret Voltaire, eh, de las editoriales Cabaret Voltaire y Rosa Eisberg. Las dos tienen un como una especie de un trío, me sale decir, entre una madre, sus hijos y la persona que los cría. En el caso de Canción Dulce es un trío que deviene en muerte, es como tortuoso. Y en el caso de Troika eh, devien en amor, pero además Troika quiero decirles a las personas que aman a los perros o que quieren regalarle a alguien que ama a los perros, que ese libro no puede fallar, porque es... Totalmente es lo que los perreros aman. Yendo ya. Eso. <risa> bueno, esos. Carimé, muchísimas gracias por esta primera columna de estas recomendaciones. Tenemos para elegir las oscuridades, las luces, las pasiones eh, y algo para amantes de perros y perras. Así que un poco de todo para sobrevivir a estos tiempos sí sí sí hay de todo la verdad um, y hay, más que o sea hay gente que le gusta ir a la feria hay gente que no le gusta pero es un gran momento para comprar libros porque hay muchos libros increíbles